Todo entre dos panes de eso se trata, todo pensado, creo que estos últimos días va a ir todo pensado y encaminado para este próximo 30 de julio. Sanguchazo crudo y vegano es lo que nos convoca y de alguna manera desde este equipo Sanguchil hemos pensado en recorrer un poco esta ciudad. Uh -huh. Encontrando distintas opciones que puedan ayudarnos o quizás eh, ampliar el espectro crudo y vegano que este año nos hemos ahí encaminado, la tenemos a una de las nuevas incorporaciones desde aquí, desde Sándwich, una... una Ale, se llama Aleida González, Roma, ¿no? Eh, perdón, no. Eh, la que, sí, la tenemos a Aleida conectada eh, desde... Sí. Quizás algún especie de lugar donde nos puedan, quizás, traer alguna idea con este crud y veganismo. Uh -huh. Aleida, ¿nos escuchas? Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Son chicas acá adentro. Somos chicas de <risa> este ¿Chicas lado. Son chicas. ¿Cómo, cómo? Son dos chicas hay acá adentro del estudio. Ah, tres chicas, bueno, perdón, disculpen. Eh, yo los estoy saludando en este momento desde el barrio de Belgrano, estoy en Buenos Aires Verde, que es eh, un restaurante, un lugar en el que se pueden comer, entre otras cosas, sándwiches crudos y veganos. Así que me pareció una idea piola para, para venir a, a inspirarnos un poco a ver qué podemos incluir dentro de este gran sándwich que estamos organizando para el 30 de julio. Genial. ¿Y nos podés contar o nos pueden contar un poco cuáles son esas opciones de sándwiches crudos y veganos? Claro, mira. En este momento estoy acá sentada con Jenna Linton, que es la encargada de los dos locales que hay de Buenos Aires Verde. Uno, que es en el que estoy yo ahora ubicada, que es Vidal 2226. Y hay otro, que, es, eh, eh, que está en Palermo, que queda en Gorriti 5657. Acá Jenna les va a contar entonces qué opciones de sándwiches hay. Si eh, no hay crud y veganos, seguramente hay vegetarianos porque la mayoría de los elementos que venden acá son orgánicos, toda la comida es vegetariana y también hay elementos eh, que son veganos. Así que ella nos va a contar de última cómo podemos eh, incluir nosotros elementos para este gran sándwich y de última ver cómo los adaptamos, ¿no? Así que le, les presento entonces a Gina Linton. Hola, Gina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gina, ¿cómo estás? Bien, eh, bueno, les comento, Buenos Aires Verde es un restaurante vegetariano y orgánico, absolutamente todos los productos que nosotros usamos acá son orgánicos y bueno, es un restaurante vegetariano 100% con varias opciones eh, aptas para veganos y a, además tenemos varias opciones aptas para celíacos. Eh, en cuanto a los sándwiches, que nosotros, nosotros tenemos una carta de desayunos y meriendas con, con unos sándwiches muy interesantes, eh, los no, no en su integridad son crudos porque ya el pan tiene cocción, ¿no? Eh, pero tenemos unas opciones muy interesantes para el vegano que va a incluir ingredientes como el queso de cajú, que es un queso vegano basa, basado en castañas de cajú. Eh, obviamente trabajamos bastante con, con el tofu... Eh, tenemos picles caseros Que es, también son este, Crudos y, ve y veganos ¿De fermentación eh. láctica son los picles? ¿Perdón? ¿Son de fermentación láctica los picles? Eh, no, eh, es una En realidad los picles se hacen con vinagre Ahora, el queso de cajú Que nosotros elaboramos eh, Tiene eh, un, un agua enzimática y fermentada Que se llama rejuvelar eh, Que nos ayuda A, a preparar ese queso Gracias. y además para esos sándwiches nosotros tenemos una variedad de salsas ros eh, como la salsa ros de mostaza, la salsa de barbacoa, una mayonesa vegana y ro, todos son ros no nos querés contar alguna, por ejemplo la de barbacoa cómo se hace, eh, sí es una, es, es una preparación a base de tomate seco, tiene un poquito de azúcar, eh, un poco de vinagre Bueno, pero, o sea, te, ¿nos querés contar un poco cómo se hace, como para que la gente la pueda hacer? Sí, este, bueno, por ejemplo, la mayonesa vegana se basa en castañas de cajú, que son castañas este, con previo remojo. Uh -huh. eh, tiene cúrcuma, eh, tiene un poco de leche de almendra uh -huh. y otros ingredientes secretos. <risa> ¿Tenés alguno que no tenga eh, ingredientes secretos para contarnos? Y mirá, eh, no, todo, todo tiene su toque especial y en realidad yo no soy la persona tan apta para hablar de, de los de ingredientes por ingrediente. Por eso tendríamos que tener otra conversación con el chef y dueño. Bueno, no hay problema. De todas las recetas. No hay problema. Igual ya con la idea de mostaza, hemos compartido una receta de mostaza uh -huh. crudy, la de barbacoa en una semana te la saco y ya, ya estoy compartiendo, y la mayonesa nos encantó, y el queso de cajú también, así que te agradecemos un montón. No, por favor. Aleida, ¿nos querés contar un poco cómo es el lugar, qué cosas pudiste ver por ahí? Sí, claro, mira me llamó muchísimo la atención que a diferencia de otros lugares que visitamos, tienen un almacén con elementos orgánicos, con snacks que son raw que son crudos, eh, que tienen eh, también eh, a disposición para vender ese tipo de, de condimentos que ya estaba describiendo, como el ketchup eh, crudo, la mayonesa cruda, la barbacoa cruda, tiene toda una pinta impresionante, tienen unas nueces de pez al pesto que son crudas también, eh, otro, uh -huh. otras uh -huh. ensaladas que están como por ahí hechas de, de quinoa, la quinoa tabule tienen, todo tiene mucha pinta y además el lugar tiene es muy eh, como acogedor porque tiene como centros de mesa que son plantitas, ¿no? que vienen directamente de la huerta del dueño, que es un chef porteño que se llama Mauro Massimino, eh, que en, en este momento no está, pero como te contaba llena recién, son es el el artífice de cada una de las recetas de que están incluidas dentro de la carta. Para... Eso también me llamó mucho la atención para los que no estamos tan inmersos en el mundo de, del veganismo, del vegetarianismo. Eh, ellos tienen, por ejemplo, vinos orgánicos, que no sé si, si la rana por ahí me puede contar si esto también está incluido dentro del universo vegano. Sí, claro, los vinos, eh, sí. siempre Digamos, si son vinos veganos no se usan clarificantes de origen animal, que en general no se suelen usar. Pero, digamos, en este caso es seguro que sí. Sí, es, una, es uva fermentada, digamos, ¿no? Eh, salvo, como te digo, en el caso de que se usen clarificantes, que lo que se hace es poner una especie de gelatina que eh, atrapa los restos sólidos para poder filtrarlo correctamente. Solo en ese caso podría haber algo de origen animal, pero eso no suele ocurrir. Me encanta porque la rana la tiene clarísima. Lo que les preguntás, la lo, lo sabe. <risa> y bueno, una es vegana, ¿viste? <risa> y si no, investigamos y sí te lo dejamos ahí pensando para que la próxima semana traemos ahí la información. Sí, sí, espectacular, quiero contarles esto que también me está llamando mucho la atención que estoy observando En este preciso momento que ellos tienen una heladera de postres acá en Buenos Aires Verde uh -huh. eh, Que tienen todos postres veganos, que están hechos de, de un chocolate que ellos elaboran acá Y que de ahí derivan un montón de postres que me estaba contando recién, llena, Tienen hasta postres, cheesecake gigantes, ¿qué otros postres tienen, Jena? Sí, noso o sea, nosotros tenemos postres veganos eh, que son las tortas veganas y también tenemos un montón de postres raw que uh -huh. elaboramos eh, a base de mucho, en muchos casos a base de nuestro chocolate casero que se hace con, con miel, el chocolate en sí no es vegano después tenemos otras, op otras opciones veganas uh -huh. eh, que son por ejemplo la torta vegana de zanahoria y nuez. Y en cuanto a los raw, tenemos eh, brownies raw, tenemos un cheesecake raw, eh, tenemos un, una tota raw de frambuesa, que son todos muy deliciosos. <risa> qué rico. Especial para la hora del almuerzo, yo ya me estoy tentando, chicos, no sé ustedes del otro lado. Sí, la verdad que llama, llama la atención y nos dan ganas. Ya en este horario es como pensar un poco que, con qué alimentarnos en este mediodía. Exacto. Bueno, así que yo ya me estoy inspirando para el sábado 30 de julio. No sé si, si le sirve eso a la rana para ir pensando en cómo vamos a ir confeccionando el, el sándwich gigante. Todo lo que no tiene miel ni productos de origen animal sirve, por supuesto. Ok. bien, bueno, perfecto. Bien, Alega, entonces te tendremos eh, la semana que viene con otro lugar donde podamos. Ya es, es, es, estamos, vamos a estar ahí, del, sangu del sanguchazo crudo y vegano, así que es pensar un poco a dónde tenemos como destino para estas nuevas ideas de sándwich crudo y vegano que vamos a hacer el 30 de julio aquí en Lamparé 873. De la mano de sándwich, de la mano de la rana que nos da aquí la gran ayuda y de qué manera poder llegar a llevar adelante este y vegano más grande conocido. Buenísimo chicos, yo me quedo entonces ya investigando dónde podemos ir la semana que viene y armar eh, un sándwich espectacular para todos los que, los que se quieran acercar el próximo sábado 30. Nos escuchamos entonces la semana que viene.